El ajuste primero en una paritaria docente que no está cerrando. Los docentes llevan dos meses de conflicto en más de siete reuniones paritarias. Han tenido ofertas que no no llegaban a a cumplir cuestiones mínimas. La, las ofertas eran de 15% ahora y 15% en enero de 2017. Eran ofertas inaceptables para para los docentes. Después está la cuestión presupuestaria, que las en el, en el cuadro de inflación que existe actualmente muchas universidades eh, que no tenían ni para pagar la luz eh, ni para pagar los servicios básicos el gobierno llegó y en vez de pensar en la educación aplicó un ajuste paró todas las obras rescindió convenios, les aumentó las tarifas a las universidades de la misma manera que el resto de la población y esperó que haya una reacción y claramente hubo una reacción ahora Bullrich salió a decir que nadie iba a tener para pagar la luz la semana pasada Macri reaccionó gastando 500 millones, pero la realidad es que el cuadro general de las universidades es crítico.